Segunda casa de residencia en la ciudad de Olavarría. Esta obra se hizo pensando en los niños que vienen acá a estar en pediatría y los, los familiares no tienen dónde estar. No sólo para ciudad de l a a r r í a sino también Para las ciudades adyacentes, es decir, para la Prida, Bolívar y todo el, el partido de Olavarría, es decir, Sierra Chica, todo aquel que tenga un problema familiar y lo tenga internado en cualquier lugar, esta, esta residencia es. Prácticamente todo es gratuito. Hoy conseguimos un gran. este... Digamos, el bingo va a donar la comida, y el almuerzo y la cena para todos los que estén en el momento recibiendo acá. Así que todavía más a mi favor, gratis. Y yo en este momento quiero agradecerle a la doctora Montani que viene en representación del intendente municipal. José me habló que no puede venir porque está engripado y entonces. Esta obra es para que ellos trabajen mejor junto con la jefa de pediatría, c o traductora. Este es el ejemplo que puede dar una sociedad de fomento trabajando como se está trabajando. Esto es un principio de lo que pensamos. La sociedad de fomento se ha dedicado a trabajar en la educación, Y en la parte de, de medicina, es decir, que nosotros siempre estamos en contacto con los profesionales del hospital para ver en qué podemos trabajar y realizar y hacer cosas. Este es un ejemplo de humildad de toda la Comisión de Fomento, porque esto se ha hecho de acuerdo con todo lo que hemos tenido. Y a propósito, también. Eh, pronto a lo mejor se realiza una compra de un terreno lindante a la a fomento. Y ahí pensamos en el futuro hacer una obra de... para los alumnos del colegio número 4 y el jardín de infantes. Es decir que ahí le vamos a pedir al arquitecto Rubari de la municipalidad que nos haga un diseño. ¿Cómo podemos hacer、eh, una infraestructura? Queremos hacerla de dos pisos, para que haya un salón de acuerdo para realizar fiesta. Porque en este momento, en Fomento, no hay lugar por todas las cosas que se están haciendo. Yo quiero agradecerle a la gente que ha venido, poca, pero buena, o l voy a ser sincero, pero este, es así. Esto es un ejemplo de la desidencia, o de la no importancia que se le da a las cosas que se realizan como esta. Pero no, esto no nos hace bajar los brazos, sino nos da más empuje para realizar otras obras que pronto lo van a ver en la sociedad de fomento. Yo ahora le quiero dejar la palabra a la secretaria de Salud Pública, la doctora Montán.